Muy buenos días. Aquí estamos con el programa semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Bisalva. Y hoy vamos a contar con un invitado de lujo realmente eh porque el abogado de el extrabajador de Arrozal 33 Julio de los Santos va a estar con nosotros. Le recordamos que En el caso del trabajador Julio de los Santos de Arrozal 33 se ha conseguido una un logro histórico que marca un un precedente muy importante en lo que es la la la justicia para los trabajadores y que debería poner en en alerta a las empresas en la necesidad de que cuiden responsablemente como se debe y es posible la salud de quienes trabajan con ellas. Estamos acostumbrados a prácticas empresariales que muchas veces, la mayoría de las veces, casi siempre dejan de lado la seguridad de los trabajadores en en función de un beneficio, ¿no? No en vano hace unos pocos años se hubo necesidad de de que se aprobara una ley de responsabilidad empresarial. Sin embargo, y si la memoria no me falla, la ley de responsabilidad empresarial solo se ha aplicado una sola vez. Entonces me parece que a las empresas hay que tirarles las orejas. Ahí estamos con Santiago. Buenos días, Santiago. Buenos días, Silvia. Al programa y a la radio. Muchas gracias por la invitación y la la difusión como siempre de este y otros temas tan importantes. Santiago, se me venía pensando ahora en el camino hacia acá en en hacerte antes que nada una una consulta, ¿viste, de de cómo ves tú la relación entre lo ambiental, la seguridad en el trabajo y la justicia, no la justicia como sistema, sino la justicia como necesidad humana? Bueno, bien importante ese tema, Silvia, este desde varios puntos de vista, ¿no? En el terreno de lo práctico y lo que sucede en Uruguay y en Latinoamérica. Creo que ese es uno de los temas claves, ¿no? La combinación entre el consumo, entre los derechos de los trabajadores que elaboran los productos que después se colocan en el mercado y el cuidado del ambiente hoy por hoy es el el núcleo de la cuestión, me animo a decir, porque en definitiva implica una cuestión primero de vulnerabilidad de derechos, el cuidado de la protección de los más vulnerables, que son todos los trabajadores y las trabajadoras del campo uruguayo de América Latina que en la mayoría de los casos se encuentran en una condición como decían que de vulnerabilidad y que contribuyen en definitiva a que circulen en el mercado determinados productos, ¿no? Que todos sabemos quiénes son los que los los acaparan, los manejan y son los que obtienen estos otros son los que tienen ganancias. Y a su vez esto se combina también con el ambiente, porque esos productos provienen del ambiente, lamentablemente en muchos casos o en la mayoría de los casos de la explotación de los bienes naturales. Entonces ahí hay un tema como bien decías este de Silvia que es un podríamos decir en principio un concepto abstracto que es el de la justicia, no solo la justicia como bien decías desde el punto de vista del sistema de poder judicial, sino la llamada justicia ambiental. Entonces en los últimos tiempos como decía En el terreno de lo práctico es un tema fundamental de encontrar una solución al tema. Y en lo teórico también, de, desde ámbitos académicos, la Universidad de la República o diferentes universidades de Latinoamérica, muchos investigadores y docentes, al menos desde el derecho, vienen trabajando ese concepto del llamado consumo ambiental. Es decir, que hace un equilibrio entre el cuidado del ambiente, de los bienes naturales, de donde se obtienen materias primas, para los productos que circulan en el mercado y eso es también en el cuidado de quienes consumen los alimentos, de, de quienes adquieren los alimentos y también de los trabajadores y las trabajadoras. Las regulaciones de a poco han ido avanzando y tratando de proteger más cada vez esto que se llama el consumo ambiental, pero bueno, bien sabemos que a veces no no es tan no es tan sencillo que se cumplan a veces las normas, que se verifique, que se monitoree por parte del Estado y que se fiscalicen, pero bueno, de a poco se va logrando ahí tema, ahí creo que además un tema jurídico y un tema cultural, ¿no? Sí. Si Y todos y todas nos preguntáramos qué tipo de alimentos estamos consumiendo, qué tipo de productos, el dejar de lado un poco las las necesidades creadas o las necesidades superfluas haría de que consumamos de manera más óptima y en definitiva no de lo mal y pronto no darle de comer a la hiedra, ¿no? Exactamente. Eh me planteaba esa esa primera consulta contigo para para tener tu opinión con para nuestra audiencia, porque en todo este proceso que hemos llevado ¿Eh? adelante viendo el el la vida de Julio, cómo enfermó Julio, de dónde viene Julio, por qué está en la situación que está. Hemos tenido acceso a 100 de páginas de trabajo científico que algunos de muy larga data y no no es una novedad, últimamente, digamos, uno se pone a reunir, ¿no?, argumentos y pensando en la defensa de alguien. Pero al mismo tiempo eso te pone en la perspectiva de plantearte una pregunta, decir, pero hace cuántos años que se viene intentando afirmar lo mismo, explicar lo mismo, hay una cadena indisoluble entre cómo se produce, quiénes producen, para quién producen y dónde termina el producto. Resulta asombroso, increíble ver cómo estamos todavía en un tremendo debe en en muchos planos para que se vea este tema como un tema integral. Si se enferma allá, nos vamos a enfermar acá. Y yo tengo un término si te parece Silvia. Vamos, vamos. Es el de la factoría alimentaria. Vivimos en el mundo de la factoría alimentaria y eso que también explicaba Silvia. Primero un pequeño paréntesis si me permitís. ¿Cómo no? Y voy a hacer voy a hacer una excepción porque viste que el siempre se dice que los amigos se critican de frente y se se alagan por la espalda, ¿no? Pero hoy es una excepción acá y acá tengo que, que halagarte a ti como amiga y compañera de de investigación y de lucha también porque en todo este camino que hemos atravesado en el juicio de Julio, tanto con, contigo como como referente de mi parte por lo menos y incansable el militante que que tanto ha soportado a este a este proceso y lo mismo que Carmen Carrero, una de las médicas comprometidas que que ha colaborado en este juicio otros científicos y científicas como Claudio Martínez de Vaz, Natalia Baiza o mi equipo de trabajo en el estudio, el español Rubén Dañán, Ignacio Barloqui, el Dr. Manuel Ferreira y otros y otros que han contribuido a todo este camino que como bien decías este Silvia, por lo menos tratar de contribuir a lo que es solamente la punta del iceberg, ¿no? Y en toda esa situación, es difícil explicar cómo seguimos viviendo en esta situación. Creo que ese es el mundo de la factoría alimentaria, un mundo de artificialidad, donde se producen alimentos de manera artificial, no se cuidan los bienes naturales, no se cuida la salud de los trabajadores y las trabajadoras, se afecta a los vecinos de la zona, y esto no sucede solo con la Rosal 23. Son muchas las empresas o los productores en el campo uruguayo, en Latinoamérica, que producen de esta manera, por eso entiendo de que cuando hago referencia a la factoría alimentaria feudal, es porque verdaderamente son feudos. Se producen alimentos de manera artificial, se aplican agroquímicos, se dañan los bienes naturales, a la gente de la zona, a la gente que trabaja, a todas y todos los uruguayos que consumen estos alimentos. A partir de lo que ha sucedido en el juicio de Julio, que como bien decía, se nos ha tenido la posibilidad de tener a muchísima cantidad de material de investigación, también se ha empezado a com a, a comunicar, al menos de mi parte, que hace solo 8 o 10 años que estoy en esto de investigar los elementos transgénicos, los agroquímicos. Pero sé que ustedes han tenido una lucha mucho más larga de anterior, pero al menos de mi parte se ha empezado a comunicar gente en los últimos años, hasta enviándome fotografías de la situación que están viviendo en el campo uruguayo, ¿no? Creo que ahí hay un tema, como decíamos al principio, también cultural, que lo que más llama la atención, porque la facturidad alimentaria feudal puede ser que se imponga por la fuerza, o por abusar de su situación económica, o por abusar de la, de la vulnerabilidad de las personas. Y esto sigue sucediendo. Supuestamente hace los tres siglos ya habíamos pasado a otra era en la historia de la humanidad, ¿no? Supuestamente ya según los que lo plantean desde términos económicos que de mi parte no comparto, pero habían planteado de que bueno, a partir de la revolución industrial, de la revolución francesa se se protegían más los derechos, se había pasado a otra etapa, se había dejado atrás el antiguo régimen y los feudos de la Edad Media. Pero sin embargo, en el campo uruguayo y en el campo latinoamericano esto sí igual, y vanimo decir que hasta sigue peor, porque lo que más llama la atención es que desde otros ámbitos hay gente que ni siquiera lo ve, la ve la situación. Tal cual. Cuando a partir, a partir de lo que ha sucedido con esta sentencia, ya desde antes, pero a partir de la sentencia más que nada, venimos posibilidad quizás acceder a ciertos medios de comunicación, que quizás por primera vez empiezan a referir al tema o quizás hace tiempo que no lo referían, a veces uno escuchaba comentarios, a veces de un periodista bien intencionado que investigar sobre el tema o de algún parte del público que decía, "No, pero esto no puede ser que esté sucediendo en Uruguay, me parece muy grave." Sí, sí, por supuesto, que no se en Uruguay. En 33, en la Laguna Merín, en Saladillo del Sí, en Carmelo, en el litoral oeste y también en Canelones a pocos kilómetros de Montevideo si uno agarra la Ruta 5 y se pone a analizar cómo trabajan algunos algunas personas que las contratan solo por changas para la zafra de los viñedos de algunas bodegas, la situación es de la de la factoría alimentaria Faval.